Un amigo de yo se montó en un taxi. De en radio, Federico Jiménez Los Santos clamaba contra las administraciones, o sector público, A regulación y los funcionarios. Argumentario carajillo, party O taxistas en torno a tu pasachero, triunfan y maravillado por la suya soflama de Radio Predicador. Sí, señor, exclamó, así nace charla Yañé prou de tanta reglamentación y tanto imposau. que en el H bayar y o que no quiera a muy cartelinas. O mi amigo le dio la razón. Prou que sí, si, respondió. Cal tallar por lo sano. O sector do taxi, por ejemplo, con las suyas flotas conchintentadas, a suyas licencias restringidas que de se mercan y se venden a predoro, a suyas tarifas, que afrenta la libertad de mercado. porque nadie san traballalle por a suya cuenta a cual siquiera que tenga un auto adecuado cuau. Y así na se penta competencia, se crea empleo y se dinamiza la economía. O taxista, se carraino de todo, porque al hombre no le cuellevan a cabeza que los discursos del famoso Jiménez Méndez Los Santos le empodesen aplicar a él. Con estas palabras de José Luis Trasobares principiamos, Fendorella. Nunca Y en cada bola encendré Estos matesos carrés Les gases populars comprar les tropes De rey Les pedres un record De cuando vuelves rey I Es vos. Ya en cada vez con bríllena bulla estos ojos, es La tarde ya trata tosito das. Huye Chueves, 26 de Chineiro y aquí principia en directo las emisiones de Radio Topo con el programa Fendorella. Fendorella, este programa que se fa de to en Aragones. Tenemos con Busátros desde las 6, de cal a 7 y si te quies meter en contacto con Busátros tienes un teléfono 976 29 13 98. a de contactar con nosotros y escribir a correo fendo.orella@gmail.com y también puedes hacer una guellada a los textos que leíamos en programa que son pensados en noblogfendorella.wordpress.com Datraman también tienes la pachina de la radio, radiotopo.noblezamaturra.org. Aunque penchamos los programas grabados nosotros y a resta de programas que los graban de aquí, de esta emisora. Tenemos una emisora también de aquí de Zaragoza que. Nos fa la honor de remitirnos ye todos los viernes en Radio Chabolo 107.6 desde el Centro Social Ocupa Oquique Mur de 7 a 8 de la tarde. Y saludamos desde aquí a toda la chen que nos siga escuchando, a la Chen de O Centro Social ocupa oquiquemur todos los viernes. Y aprovechando que tenemos una canta a la sintonía nuestra y de Borimpás, una colla valenciana, pues qué mejor día que bueno, pues para saludar a todos los corruptos que había en el País Valenciano y aprovechar también para saludar a los corruptos propios de aquí que también en Tenemos pros charlaremos de bellas noticietas y por ejemplo, todos charlaremos el 35 Cabo Daño de del asesinato de dos abogados laboralistas de, de la Carrera Tocha en Madrid y de la transición española eh, bueno en relación con la situación actual política en el Estado español ya que todo tiene pues pro y también a gran Internacional charlaremos de Escocia y de referéndum de independencia que vais a estar, que se va a hacer pues de aquí a no guaire tiempo Y tocan a las noticias también de actualidad, como hoy está la, la ley SOPA de Estados Unidos, pues charlaremos de Cultura Libre de Man de Mago Fermín. 35 años del asesinato dos abogados de Atocha. O 23 de chineiro de 1977, el estudiante de bachillerato Arturo Ruiz, de 19 años, estió asesinado por collas faixistas cuando actuando impunemente entre la policía. Ocurrió en a manifestación por la amnistía feita ese domingo en os arredos da plaza Callao, en Madrid. Un disparo por la espalda ao corazón remató con a súa vida. A la troldilla, y en una manifestación de protesta por su asesinato, A policía mataba con un bote de fumo a Mariluz Nájera, y Ise Mesmodilla, un otro comando ultradereitista, ultra enristió los despachos de los abogados laboralistas de Comisión Sobreras de la Carrera Tocha, abriendo fuego indiscriminadamente, asesinando a cinco personas y deisando cuatro ferius Se trataba de seguras de provocar a las fuerzas populares y a los partidos de cucha tempentales en acciones desesperadas. pero xa era o goberno o verdadeiro responsable distos atentados, Mientras continuaba sin decretar amnistías, sin reconocer os reitos democráticos, a policía reprimía brutalmente as manifestacións pacíficas e protexeba os pistoles da dreita, decretando aqueles mesmos días a libertad dos máis reitos responsables dos feitos de Montejur. As semanas veníens, fueron decisivas da historia do Estado español. Desgraciadamente, as fuerzas que miraron de fer unha enrestida contra o goberno e querer libertades democráticas, No tenieron pro refirme e se impousou a política pactista do Partido Comunista de España de Carrillo. A partir daquel día treballeron por aturar as movilizacións das sectores levantadas contra o régimen e veía semanas de impues, o PC seria legalizou. A trincadura democrática, iba fracasado e triunfou a reforma política, dando paso a la transición e a estas 35 añadas de bipartidismo político. Pues esto que plagamos de leyetos en un texto escrito por Pedro, Bar eh, Pedro Barragán de programa Contratiempo en Radio Enlace de Madrid. Y continuando al vaso con el mismo tema, vamos ahora con un texto que ha escrito H en de Izquierda Castellana aunque cerrada la situación política actual del estado español, pero vinculada también a lo que estió pues esta transición de fa 35 añadas que que charravamos Antís eh el teatro sexto del esperpento español. Si Wallinclan vive tendría un camatón de elementos de la actualidad ta empentar a suya creación literaria. En estos días coincide belcabo daño y diversas cuestiones do present que configuran y se mezclaio de trachevia, degradación y saborrería que caracteriza al esperpento o conmemora conmemorado 35 cabos de año da dos abogos de Tocha, que non foi unha actuación excepcional do fascismo español, como se nos goza de fer creyer, sino un capítulo máis do terrorismo negro e incondivencia alto baixo descarada con o Estado. Son mutismos os asesinatos en movilizacións populares que afectaron especialmente a Madrid, entre os primeiros anos da transición, pero que non han aturado. Así trovamos o recién caso do compañero Carlos Palomino buenas comisarías e cuartelillos. a creación do batallón vasco-español e dos Gal, entre as traxainas, con a fin de neutralizar, por cierto, con pouco éxito, a luita do pobo traballador vasco. O mantenimento de raso, dun torabido judicial, crellau a la huembra do franquismo, e con valós clasetalmen continuan asumindo fueras de honrosas excepcións. A segunda restauración borbónica, que puño a la chefatura del Estado a un dos personaches máis indecens desa saga familiar que ianlle decir, e con iso empentou as máis aberrantes prácticas que hoxe caracterizan ao régimen que sufrimos, corrupción, opacidad, manipulación, manca de libertad. O proceso de negación de la auténtica historia dos fastiosos crímenes do fascismo español y pero que sí, da heroica resistencia antifascista dos pueblos e clases traballaderas, dice Stau, que permite a construcción dun relato histórico iso que, hoy é tan de moda, demencial de tot, aunque os centenas de millóns, en realidad, de víctimas do franquismo son negadas o simplemente, denguneadas. En este marco, asistimos, we, ao principio do juicio contra Baltasar Garzón en o Tribunal Supremo, acusado de presunta prevaricación por prevar de investigar os crímenes do franquismo. Os denunciadas iniciales o colectivo fascista Manos Limpias e a Falange Española, esta zaguera al partada proceso antes de no principiar o juicio oral. Nos presinamos que, mesmo da este sistema, lle máxiao que a organización heredera política de Beluns dos principais responsables dos crímenes feitos, estáse de vez la acusadera por mirar que estos estásen investigaos. En cualquier caso, la situación no cambia en lo alacetal. Un chuez de la Audiencia Nacional chuzgado por prevar de investigar los crímenes do franquismo por la denuncia de bellas terminales do fascismo español, responsable precisamente de esos crimes. Totisto nos fa la auténtico perfil da calidad democrática do régimen que padexemos e de que manda realmente en este Estado. O garzón llefendo a súa maior aportación por a democracia. Teniméntres, totisto ocurre... Iñaki ordagarin continúa viviendo tranquilamente en Washington y continúa disfrutando de su trabajo de ejecutivo en Telefónica. Paris Star, que a finales de febrero vendrá a declarar y aclarar a la opinión pública suyo derecho a proceder. Por no hablar de la infanta Cristina, que, a tamás de todas las evidencias, en suya contra ni siquiera ha estado imputada en los procedimientos. No nos merecemos continuar estando carne de esperpentos. Y este pueblo que tiempa chinas gloriosas en la ciudad de historia de Luita tiene que estar capaz de construir un esdevenidero aunque asesinos, corruptos y manipulados no tengan un papel hegemónico. Treballar Taiso y acarrazar el mayor número de fuerzas en esa adreza y una fallena prioritaria. Izquierda Castellana, Castilla, 24 de Chinero, de 2012. Pues en este texto que leí, que hemos leído ahora, tal vez vamos a faltar una crítica a lo que ha figurado Juez Garzón. Bueno, tal vez no, no entra mucho en la suya figura. Pero bueno, cabe decir que este hombre pues ya sabemos que no llegue garra a la de la democracia. Porque mientras ayuda a suya actividad judicial, pues se ha dedicado a trancar medios de comunicación, ilegalizar organizaciones políticas o, o engacholar a Chen por la suya militancia. Y ahora, pues bueno, llegue lle probando pues, a suya propia medicina. Fendorella, 101.8 Radio Topo. Y de la actualidad política nos dimos ahora en tal actualidad, podemos decir, cultural u mismo represiva. Este artículo se dice a la sopa boba y he quitado de un mello arainfo, arainfo.org, la chencia de noticias, y he escrito por la mago magoferminta y este mello. Tampoco no llemen ester, pero, a yo, no más se me ocurre a la sopa boba, y puede que sea demasiado evidente, así nas que si querés metedme un atro al artículo, fele una tornada y compartilo. Yo os leigo compartir bajo so Creative Commons, una opción tan y cita a la hora de publicar un material como cual otra. Ni siquiera implica que no pueda percibir una compensación económica por eso, más ni menos, me guarencio que mi artículo pueda circular libremente. En definitiva, le he escrito hasta que se leiga. Se trata de un concepto tan sencillo en cara que industria del entretenimiento parís en entenderlo. Somos cómodos con nuestro suyo sistema de negocio al aceptar una copia y fen un poder por meter puertas a o campo, claman justicia os artistas, dicen que les furtan, pero que se van a matar a la cultura, que ya no haya más que cine, y o que me ocurre con la piratería y es sostenible. En realidad, os que charran no representan ni a 10% dos socios de Asgae, ni cal decir que no han preguntado a ningún que no sea miembro contra tan, y a manos mellos fan pasarista clamor como cual cosa popular. no podemos subsidir que también son productos y exfienden o mismo modelo de negocio. Si supliran que a música, a literatura o cine, en definitiva al arte, existiva antes que no noels, antes que no arribasen en existiría cuan se naiga niu. Cualquier persona que entienda de economía y manulle mínimamente as cifras, descubrirá sin razón dista clamor. Nunca no teñiou as gae un maior volumen de beneficios. Nunca no ia viu tanto cine u tanta música. Nunca no, Tanta Chen lleva escrito textos. Lo único que yen risque, y ese modelo caduco de negocio, que habrán desviejase si quiere luchar por la suya pervivencia, brenca nuevo, fe se o morir. A la vez, ¿por qué se son lechisnando a favor de un modelo caduco de negocio? A respuesta, ya es sencilla, no los ofendo. Os lobbies que controlan los mercados, y por tanto, os gobiernos, to contienen, revelándose a ellos, son de estas actuacións. quiénes tienen en controlar os intercambios entre usuarios. Bengún saben que ye imposible y que ye beya cosa que no se puede aturar. De feito o pitchupir ye legal como sa contrimostreo en asabelo de tribunals. De feito ni siquiera les ne interesa apatar ya cinta más descargada da historia y a más taquillera. En o primer cabo de semana se recuperó inversión con creases. Que inversión suposo fer Varez y cuánto en recuperó? Me niego a aceptarlo. Las descargas no son un problema de industria. La cuestión ye mucho más fosca. Aprofitan le empandullo a taffer leis que permitan ejercer un control sobre los contenidos de internet. Y isto, si vella cosa que les le interese. Con as incusa da piratería, tienen leis a la mira para poder censurar un blog con información que no les interese o decidir o que se troba uno por medio del emprego dun buscador. No lle por meternos en plan Orwell, realmente. O proceso ye moi sencillo. De feito, en China, por exemplo, sen fa. Agora, un novo capítulo, lle o de megabload y de novas, o que máis me truca eficácio de como se desembolica o tema, ye que aí hai un embolic general, a xen trafuca servicios de empresas privadas con derechos, lle esclatero que lle unha barra basada, o que han feito con megabload, e tengo as mías dudas se a fin un tribunal non les día razón. Ye realmente un fastío que os usuarios haigan de lutar por recuperar os suyos ficheros, Pero no, no nos engañemos. Esto no es un ataque contra nuestro derecho a compartir cultura. Megabloat de bandetó y una empresa que obtiene un beneficio económico de su actividad. No son mecenas de ningún. De feito, son parte del problema. Igual que ocurre con otros cines de pachinas que obtienen un gran beneficio a pur de enlazar o treballo de usuarios que realmente tienen vocación, so que de compartir cultura. No me fagoy que conviertan el espíritu de libre acceso a la cultura en un negocio. No me fago que den una sincusa a un legislador, pero can, yo sé, a usura también hay un delito, y en este país se practica todos los días. Parafraseando a un amigo, sin ánimo de defender a Megabload, ahora que a prensa nos ha mostrado cómo vivía Kim Smith, fundador de Megabload, ¿por qué no nos ha mostrado cómo vive Emilio Botín? No va a estar la única actuación que hemos a ir estos días, ya Chen ha de en a estar un poco consecuente con la suya actividad en el ciberespacio, por que no soy en contra de la protesta, Pero ya menester fer, fer conclusions. ya bien fer servir Facebook como entretenimiento y trasparir información, pero no podemos convertirlo en afita de nuestra actividad política. Le somos dando todo o nuestro poder a una interpresa, ya bien y ya muy cómodo baixar discos y cintas en descarga directa. Si me apuras, ya es más rentable ferse un premium en un servicio de magazine. pero no nos engañemos, el espíritu de compartir libremente no incluye que yaiga un intermediario que faiga skimen. Ye, muy cómodo fue servir YouTube, pero no supliremos que talmen un día decidan o que se y puede y no se y puede vellar con criterios políticos. A conclusión ye platera, calen a nuestras propias herramientas. Nos somos avezando a que cualquier coseta la podemos obtener en segundos y que no ye menester magazanear brenca en los nuestros equipos y a la fin nos po no podemos levarnos un buen espanto. Que les ne pregunten a los usuarios de Megabload. Y una de esas herramientas son las licencias libres. Nunca no nos podrán trancar una página web por medio de listes antipiratería, si o contenido, contenido y el libre de copyright. Nunca no nos podrán decir, brinca por emplear torrent, para compartir a nuestra música. Gracias a las licencias libres, nos, nos podemos dar un día a sorpresa que una canta nuestra se emplee en un audiovisual, o que un texto que hemos escrito se ha convertido en una canta. Ya bien fer servir a potenciar las redes sociales para darle vida a nuestros contenius, pero no podemos atorgarles todo poder a los servicios externos. Por mucho que penchemos unas fotos en Picasa o Flickr, no llegue más currándonos un fichero propio y metélo en Light para no depender dun un Lo mismo con los vídeos, non no lleve con que sean en YouTube. De momento nos fa honra, pero en un tiempo quitédiz que no desaparezcan. De paso, mismo podemos penosne una mica de cuan fuemos servir. Servicios externos, leyeras abusivas, licencias, que aceptamos con un simple clic. Como edito en principio al texto, este texto ya escrito por Mago Fermín, tarainfo.org. Mago Fermín y un colectivo musical que trabajaba y licencia Creative Commons. Y aprovechamos ya de anunciar que la semana venida, octubre 2 de febrero, serán por aquí en Fendorella presentando o suyo Zaguer Trevallo que lleve un disco libro que arregla a todas las collas que han quitado Bel con, con Mago Fermín. Nos hemos a avisar con una canta precisamente de una colla de, de Mago Fermín, la colla se gen y la canta osodio. Estos días seguí charlando a saberlo en los medios de comunicación eh, de, de un posible referéndum de autodeterminación que se puede hacer en Escocia, que pues que remate con la independencia de este país respecto al Reino Unido. Eh, entonces, si vamos a leer ahora un una, un ya lo diré un editorial del periódico The Guardian que bueno da eh, que os explicaciones de ella de cómo como en la prensa británica o al menos en una parte de ella se entiende esta este esta, este conflicto porque a la fin de cuentas es un conflicto y cómo se mira de resolverlo eh, pues de, reconociendo o delito de los escoceses a decidir el suyo suyo futuro y que con parece, con la reacción que había en, en el Estado español en, en el nacionalismo español y en los medios de comunicación aunque se han enchegado todas esas, todas esas alarmas con la posibilidad de que Escocia se pueda independizar del Reino Unido eh, en lo que respecta pues que también pueda pasar veía cosa parellana en un tiempo en Escalería o en Cataluña pues bueno este el este editorial se dice Escocia Reino Unido una cuestión que osullointe y he plegau. no habría de haber garra pleitina sobre o feito que o gobierno do partido nacional escocés SNP en Edimburgo tiene un mandato electoral para convocar un referéndum sobre independencia de Escocia en a legislatura 2011-2016 O programa do SNP, talas eleccións de 2011, deciba que creaba dito referéndum e en maio os exlectos le dieron a maioría. O feito é que, mentre o goberno escocés pode tener o mandato tal referéndum, le manca a autoridade a celebrarlo. Con que podría decírse que o referéndum lleva iso os suyos podés, podría denunciarlo de bandos tribunais e podría non tener validez legal ou política. Isto é unha situación que dengún a favor ou en contra de independencia ha de buscar. Eu plego linte por tanto de que o mandau e a autoridad sigan en Ringlaus ta que os votantes escoceses faigan a súa elección e decidan en unha adreza ou outra. Significa que a da veía cooperación entre Londres e Edimburgo, te asegurase que vea un referéndum e que isto é xusto ilegal, pero yo é aquí a ni dentro en xuego a política. O SNP, pareis disposto a xugar con o tempo. O suyo ruego, dándose a independencia, pero non máis ao luego. O gobierno de Reino Unido confirmará que ofre ao Parlamento escocés la autoridad de celebrar o referéndum, pero con condiciones que incluyan que en papeletas no más haya manisca o sí u o no a la independencia. Meter a la no partidista comisión electoral do Reino Unido a cargo da campaña e fero referéndum con anticonsantis. A la fin, os argumentos sobre o proceso son barallas que han de estar reconciliables. una supervisión justa, una pregunta esclatera aos votantes e un censo electoral consisten son temas que non detrestallar aos magnates honestos. A diferencia entre celebrar referéndum en 2013, como Londra quere, ou en 2014, como agora parece estimase máis o SNP, tampouco no é infranqueable. O electorado escocés ha de decidir les demenidero de Escocia en unha votación que os oito senñificado de autoridade son de já desafío. Pero bueno, pois já já velléz que Como, como explican esto y estoy histori un editorial de periódico de Guardian. Y ya os decimos que lo contimparezco con lo, lo que son diciendo los medios españoles. En los no, piernas, que... Y en, toque, en ese tema de independencia de Escocia, pues bueno, decir también que... y es clatero, que si se produce esa independencia, pues no va a estar un proceso revolucionario, porque... Donde creo que sí, pues estoy inventado por un partido socialdemócrata. Pero lo que es interesante y lo que es reseñable es que en esta Europa de asmugas inamovibles, pues parece estar que de aquí a poco tiempo va a haber una república independiente en Escocia. Fácil. Semana pasada grabemos un programa especial aquí en Fendoro y un especial en solidaridad con las radios libres asturianas que llegan patiendo unas arrestidas por parte de la, de la dirección general de comunicación, si no me equivoco, del gobierno asturiano. Y esta vegada, pues leemos en arrodoel.com, diario digital en aragonés, una noticia sobre un medio asturiano de la misma mena, pues que tranca el único semanario en asturiano. Les noticias. Tranca la suyámit edición de papel de Impulso de 16 años y 768 números en los kioscos. O diario digital Las Noticias ha publicado hoy en la suyá edición digital que Tranca na suyá edición en papel ni pues de 16 años y 768 números en los kioscos. La semana veniente publicarán o suyo número 769 y con él van a dejar de entregazas en papel a suyos lectores. En que continuarán informándonos de todo lo que pasa en Asturias desde o suyo diario digital. A 16 años pensemos y continuamos fiéndolo ahora que información y comunicación son al fetal todo desembolique de nuestro idioma, todo nuestro desembolique como pueblo y como país. Y es verdad que el desde venidero se veía incierto pero, más que más por eso, íbamos a continuar apostando por la parola, íbamos a continuar a mejorando a nuestra edición digital, la que ímos a continuar y íbamos a reforzar a nuestras producciones audiovisuales con las que explorar vías nuevas. Ha escrito güey Ignacio Iglesias, editor de las noticias. Y ya que está, una muy mala noticia los que luchamos por comunicar en luengas minoritarias, los que creyemos en que a traza de feras cosas y posible. Los que charramos luengas en grado de peligro de extinción, Edición en papel de las noticias, se esbafa, pero no has ganas de continuar luchando por lo que lle de justicia, escribir el idioma de cada uno en cara que no vea y, y echen que lo charre. Porque ye platero que este diario, que es un referente a nosotros, ha contribuido como es mesmo Sandito, que podíamos hacerlo, que podíamos hacer periodismo y comunicación, y que podíamos hacerlo en nuestro idioma sin etiquetas. Dende a Redol, tened, tot o nuestro de firme, entra de compañés. Y dende aquí, pues dende Fendorella, pues también a reafirmar este medio que va a servir la luenga minorizada. diste, diste país, la asturianu y que mejor fe lo que dentro un programa que fa servir la llinga minorizada de de esta tierra, ¿no? De este país, Aragón, junto con el catalán, pero que sí. Ya cantas que en unos poques minutos explican a vida de Belún mejor que no cualquier biografía. Ve pocas vidas, más ni menos, que puedan ser explicadas exclusivamente a partir de cantas que charlan de muerte. A vida de Manuel Fraga, en ye una de ellas. Ahora que a Feniciu, cal eh, escuchar y cantar las cantas que charlan de estas muertes. Julián Grimao, Enrique Ruano, Salvador Puchantic, Juan Paredes Manot Chiqui, Ancelo Taegui, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Humberto Baena y tantos otros. Cuemortalizó Luis Jack en Campanadas Amor, les encorrerán a nuestras memorias Tacutio. Y no hemos a escuitar la canta de Luis Jack, sino que hemos a escuitar una canta de 1969 de María del Mar Bonet que se que vole a que está llen. Da mattina van trucca, sono raffreddata la scala. La mara con sordo brio porta la bata usata che va la neche stasera. Caduta da mattina, ma se un figlio non è qui, ne sa dormito la camera che li va la nomeo figlio. Al figlio ch'è sta De totes les esperances, del seu fill a estudiar, que ve com promès l'estat. Que volen aquesta gent, que truquen de matinada, i a ser que parlen poc. Cada nit s'agitava, i venia tremola. The moves and your ways. What's up, Kamana? Puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde, y muy especialmente los trabajadores de toda la República. y continúa escuchando el 101.8 de FM Isto y Rayo Topo y este programa se diz Fendorella, programa de actualidad que se fa de Tonaragonés. Ya somos plegando casi a las 7 de tarde, a hora que vamos a principiar con las convocatorias ta este cabo de semana y todo lo que manca de semana. En concreto, to recomendamos o Sandino Rock 2012. Dende Comité de Solidaridad Internacionalista y o Malecón Records nos convidan a una nueva edición do Festival Sandino Rock. As citas serán no viernes 27 de enero en la Asociación de Vecinos Arrebato con la actuación de Gen por 5 euros y el sábado 28 de enero en la Sala López con Mayacán por 10 euros. Y hay un bono Tato dos días por 12 euros que puedes adquirir en Avirosta, Nabotica y en La Flama. Nis tancha que queremos a más celebrar del histórico triunfo electoral de Frensan Sandinista de Liberación Nacional que opasau 6 de noviembre con un 62% de votos refirmó lenparo do lugar do pueblo Nicaragüense Caraguense ao proyecto sandinista. A nuestro homenaje con ustedes, andino Rock Atoz, os que han feito posible esta nueva victoria de Revolución Popular Sandinista, especialmente os machobens, que con la suya participación entusiasta, solidaria y responsable en todos os programas sociales do gobierno, son contribuindo a que Nicaragua sea un país libre, democrático y solidario. Y esta convocatoria la acompaña a comunicado que se dice ganamos y adeván. Cinco años de gobierno sandinista en paz, con mayúsculas. En Sonestaus Prous, hasta que Nicaragua se ha producir un cambio social de tal magnitud que ha elevado a FSLN a una victoria electoral histórica con más del 62% de votos. Y totisto a más con una participación que supera el 80% del padrón electoral. Fa cinco años, Ofren, se va plegado al gobierno con tasa menos 38% de los votos. Con un país en ruina total, talles de enerxía eléctrica dedicados 12 horas, 1.500.000 fambrudos. Privatizados todos os servicios sociales, incluída a educación e a salud. Pero máis, con a amenaza que suposa bata todos os chicos e mellanos produtos o ingreso do país en o tratado de libre comercio entre Centroamérica e Estados Unidos e a do FMI de políticas antisocial e privatizaderas. Dende este comité, nos fuebanos contentos de aquel triunfo de 2006, pero tenébanos muchas dudas de cómo iba a fer el gobierno sandinista de aplicar políticas sociales que beneficiasen a ISA, transnacionales y organismos financieros internacionales. Y plegó el ALBA, o mesmo 11 de chinero de 2007, en estar proclamado Daniel Ortega presidente en un acto público con Achen, con Chávez, con Evo, con José Ramón Machado, vicepresidente de Cuba, Nicaragua, siñó a su adhesión al ALBA. E con Dalva principiron apañase los problemas. Se rematou los talles de luz. Se han aplicado programas sociales que han apañado os problemas concretos da Chen. Bono productivo, carreras dos pueblos, usura cero, hambre cero, plan techo, casas para el pueblo, bono solidario, programa Amor para los chiquitos y moitos atros que han contrimostrado que é posible cambiar o rombo da historia, que non tenemos por que resignarnos a que cosa cambie. que con un país en paz, o sandinismo integrado en LALBA, ha tornao a dignidade a la Chen. Pero a máxista, de unha victoria de futuro, de moitoismo futuro, fa 32 años, o 19 de julio de 1979, o pobo de Nicaragua, menado por milas de jovens sandinistas, sorprendeaba ao mundo dando fin a unha das dictaduras máis sangrientas da historia da humanidade. ué nuevamente a choventú sandinista hasta un elemento fundamental da esta victoria rotunda do FSLN. Cienes de milas de chovens sandinistas han participado a transformación do país y son en gran medida os responsables do triunfo do FSLN. Por a súa participación solidariamente en que se executase nos programas óceos do gobierno participando en as campañas de educación, salud e pero tamén porque son estaus os principais protagonistas do teixío electoral do Fren, con as súas visitas casa por casa, da conseguir o voto sandinista, por a súa movilización constante e porque implíron con a súa participación as urnas de votos sandinistas, e hai sandinismo da rato. Entre que isto ha ocurrido no país, atros, os que prefiren que Brenca cambie, porque a eles así nas les va bien, continan encerrinaus en tacar un proceso electoral que ya estáu totalmente transparente, legal, con mínimas incidencias en las juntas receptoras de votos, con nomas 24 impugnadas, 30 cremadas por miembros de Pli y na resta en 12.865 as actas estieren enseñadas por os propios fiscais da oposición. Estes reconocieron en o momento do conteo os resultados sin ninguen problema. Dengun, que non queira que caos, inestabilidade e violencia pode decir que estas eleccións estieren fraudulentas. Desde, 1800, desde 1984, perdón, estas han estado las elecciones más limpias, transparentes y tranquilas de la historia de Nicaragua. Por fin, Achen votó en una selección sin espanto, sin la fantasma de la guerra. Desgraciadamente, cuáles observados internacionales colaboraron a envalentonar a los capítulos de la oposición con su discurso confuso y manipulador. Principalmente, o representando a la Unión Europea, el español Luis Yáñez, que encara habío de reconocer que en Nicaragua no se va a producir garra fraude. Con a súa declaración inxerencista, colonial e prepotente, este o complice que se producísen cualquier situación de violencia que dengún en Nicaragua quere que se repitan. Dende este comité, os días antes das eleccións, manifestabanos que el Estado de Nicaragua no tiene garra obligación de aceptar a participación de observadores internacionales en as súas eleccións, ta contrimostrar a súa limpieza democrática. pues en cara somos convencidos de esta afirmación. No solamente nos cal felicitar los nicaragüenses, porque en este proceso electoral han empleado las urnas de compromiso, ilusión y futuro. Y si la alba y la juventud han estado fundamentales de gran triunfo de sandinismo, nos parece que a figura de Daniel Ortega ya está, leíse sobre que se ha esta victoria. Como decía Fidel a los pocos días de las elecciones, lo fundamental do papel de Daniel Ortega. y a razón a un mío judicio la suya claridad era victoria, ya que nunca nos apartó de los contactos con el pueblo, y a incesar luita por suyo bienestar. El sandinismo tiene de bando suyo lugar un gran desafío, gestionar una clapadora victoria sin caer en triunfalismos y soberbias. Las primeras palabras de Daniel, ni impuestos resultados, así nos lo manifiestan, que esta victoria no nos va a emplear de soberbia y de prepotencia. No nos íbamos a tornar en Vanesius, No revés. Imos de reconocer que lleva una victoria a Choventú das muelles, dos labradores, dos trevallados, dos trampos transportistas, dos interpreseires de todos os nicaragüenses. No imos a hacer o que nos dea gana, i a fer o que le o que le pete a os nicaragüenses. Comité de Solidaridad Internacionalista. Anti más dos, Andinos Rock, eh, también Maiteen, eh, viernes 27 de chinero, a partir de las 11 horas de Noé y en Ovar Buhanon, pico de Madalena. he programado una audición en sol solidaridad con las 11 personas represaliadas por los de Saloís, 12 SEO, Kike Decir que, bueno, a todos, con, todo, toda la, nuestra audiencia, cuento que con hoy será Mayacán y a gente también, cogen decir que ya la colla que hemos meso aquí en principio, el programa, no no sé, la, la primera canta de Estado de él La canta Os Odio, así nas que ya los conocéis Os va a gadir a las dos convocatorias. Y esto y esta web, Fendorella, no más dos miembros de dos cuatro quien somos. Y cosa, pues que nos ascuitamos a semana venía aquí, como tozos chueves, de 6 a 7 en Fendorella, Radio Topo, con la entrevista a la Chen de Mago Fermín. Y ya, pues, a rematar estos disamos, como todos los días, con una canta traducida en esta ocasión, pues, llegue una canta de la alemana de Transmetal, Creator, y a canta Europe After the Rain. Gobierno indeciso ata más de un castigo brutal, régimen que no se estricalla. De nuevas, como otras vegadas, a perversión nunca nos yarariza. No puedo remerar qui somos. Nos enderezó di plegar en esto emoción saturadas. A motonía provoca a escalada. A industria da terror cusira as nacións apartadas. Non é posible tornar a estar xuntos unha travegada, fullindo de Europa de un poes da plevia. Aceptación dos neofaixistas, encorrendo aos anarquistas. Mete aos antivocaus en a lista. Deixe a que principio unha nova era. Non puedo mirarme ao mundo da traza que feba antes. Non puedo ignoralo. Tocel son mutaos en parasitos materialistas. Non puedo solidar as imaxes que veían a televisión. Non puedo trancar os meus huellos en este espectro abstracto. Maitín, ya será, sereiú. obligándoles a reafirmar sin preguntar, engarcholaos en fábricas mientras toda una vida. Las razones han dejado de tener sentido. El optimismo deja una sabor amarga de desesperanza. Maitín y Un complejo empresarial mantiene a industria en funcionamiento con una nueva malotía. Aquellos que encara resisten son en restius, encara que cada vegada son de pior trobar, fluyendo de Europa de impuesta previa.